de este de este país. Si querés escuchamos a Luis Barrera hace un min, hace minutos hablamos con él. Desde la, la dirección de la carrera, que coordina Paula P. de Labordi, bueno en el caso particular mío, que soy el representante de la carrera en, en la Redcom por, por la PAMPA, eh, propusimos, como no, como no estaba este área de, de encuentros de cátedras, propusimos la creación de esta cátedra, se vota en el plenario de, del Consejo Directivo de la Redcom y por primera vez la, la Universidad Nacional de La Pampa está organizando un encuentro de cátedras, que el año que viene se puede replicar o que se puede inclusive proponer una nueva instancia de, de encuentros. Uh -huh. El principal interés es, es doble, digamos. Tiene que ver con la posibilidad de discutir las currículas de las cátedras, hacia dónde vamos, qué opiniones tenemos, y sobre todo de adquirir experiencias. A nosotros nos sirvió sobre todo la etapa de ayer y, bueno, y lo, lo que resta de esta, de este, de esta jornada del, del día de la fecha, en convocar instituciones, porque muchas veces las universidades si bien trabajan con las instituciones, no tienen un vínculo directo y bueno, un poco más en, más en comunicación es empezar a afianzar esta, este desafío que tenemos por delante, que es vincularnos directamente con las instituciones para trabajar de manera mancomunada. Digamos. La universidad, pensándola en el sentido histórico, tiene que ver con un actor crítico del Estado, como parte de ese Estado pero un actor al fin que pueda posibilitar la resolución de determinadas problemáticas para ayudar a la comunidad, que es la que paga los estudios de los chicos y nuestros aranceles. Eh, vemos chicos que están escuchando y también aportan cosas. Sí, exactamente. Esta, esta idea que tuvimos en, la, en, en el año, cuando organizamos la, el encuentro, es no solamente quedarnos con los, con los saberes o con las experiencias que vienen de lo ya formalizado, sino también la idea de que las cátedras cuenten las experiencias que estuvieron al interior de sus propuestas en las cuales muchas coinciden con un trabajo final y bueno, queríamos ver cómo, cómo fue ese desafío que afrontaron los chicos y digamos, que cuenten sus experiencias y a la vez permite conocernos cada vez más, porque muchas veces circulan por diferentes cátedras y por ahí no se conocen los trabajos que se hacen y los trabajos quedan o en la mera aprobación de la materia o guardado en alguna gaveta de algún docente. Digamos. Me parece que también el exhibirlo hace que circule esa idea y que se pueda potenciar los vínculos, no solamente con la comuni las comunidades institucionales, sino también con los chicos que están más abajo, digamos, en los años de cursada. Porque hay muchos que están viviendo a través de la experiencia de sus pares y eso me parece que es lo más rico del encuentro. Bien, hablando de comunicación, ¿estamos más comunicados o más incomunicados en este mundo global que tenemos? Es un, un debate largo, me parece que existe una comunicación diferente, digamos. a mí me pasan cosas que son muy interesantes y que tienen que ver con cómo me comunico yo al interior de los trabajos o de los, los, lugares, los lugares institucionales que estoy atravesando, y a veces... Nos manejamos por ciertas modalidades o ciertas tecnologías y otras veces por otras porque es de acuerdo al contexto en el cual nos vamos a comunicar. Por ejemplo, los ayudantes o los ascriptos de la cátedra tienen veintipico de años, yo tengo cuarenta. Mando un mail y veo que no hay una respuesta. O Entonces sea, se digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me comunico? Enseguida armo un grupo de Facebook, me ponen emoticones, visto. Bueno, digamos, hay otra realidad comunicacional que los más grandes nos tenemos que adaptar porque si no muchas veces pasa en términos teóricos que somos analfabetos digitales, digamos, y quedamos fuera de todo tipo de conversaciones. Entonces yo creo que hay nuevas formas de sociabilidad que dan las nuevas, los nuevos medios de comunicación y que tenemos que adaptarnos para integrarnos. Lo bueno es que con las redes sociales y sobre todo con los avances tecnológicos tenemos todo el alcance de la mano, en términos de, de comunicacional. Igual creo que la experiencia colectiva y primordial sigue siendo la única que conocemos, que es el diálogo. En este caso, la entrevista, digamos. Me parece que es la herramienta fundamental y, sobre todo, un periodista que, que nos sirva la comunicación y que hace que la comunicación sea fidedigna, digamos, que sea real, que sea verdadera y que no haya una doble interpretación en el sentido de que si yo te hablo a través del Facebook, vos podés interpretar una cosa o del WhatsApp porque tiene determinados caracteres y no podés escribir tanto que con el cara a cara. Eso es irreemplazable. Pero bueno, hay nuevas formas de comunicar que nos tenemos que ir adecuando y sobre todo a las nuevas formas de escritura de esa comunicación. Que te escriben con abreviaturas pero bueno, creo que estamos más comunicados, pero tenemos que aprender a diferenciar cuál es el tipo de comunicación para el ámbito en el que estamos trabajando. La palabra de Aquí. Luis Barrera en charla con Mauro Monteiro. Sí, con